Bienvenidos sean aquí todos a LiraRoll, este su es programa dedicado a las guitarras. Y bueno, déjenme decirles que vamos a tener aquí un mix de música en español, de rock, este latino por así decirlo. Y vamos a empezar con este grupo chileno que se llama Los Bunkers. Este grupo que surgiera por eso del 2000 y tantos. Y que pegó aquí en México con una canción que se llama Yo de Sobre la Ciudad o Ven aquí, fueron las canciones con las que empezaron a sonar aquí en México. Y yo obviamente las conocí por estas canciones y voy a ponerles una canción que se llama Mientele Una canción muy buena para aquellos los que pongan el cuerno a sus parejas Pues entonces va dedicada para todos los cornudos, Mientele de los Bunkers Come on, Y bueno, la siguiente canción es de un grupo uruguayo, este grupo que se llama El Cuarteto de Nos. La verdad es un grupo viejo, se fundó en 1984, pero tuvo éxito en Uruguay, después desaparecieron un tiempo y volvieron a tener éxito hasta el 2004 al parecer. este En México no son muy conocidos, ustedes si acaso conocerán la canción que está de fondo en este momento, pero de ahí en más no creo que los conozcan. Y bueno, la canción que les voy a poner se llama... No sé qué hacer conmigo, esta canción va dedicada para todas las personas que caminan por la vida sin tener planeado qué van a hacer de ella Está muy buena la canción así que espero le den una oportunidad de conocer a este grupo que tiene algunas canciones muy buenas Espero poner más de ellos en el futuro y regresamos después de esto Fui fanático, ya fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico Ya leí a Artur con ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Monier, ya dormí el colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor Lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado Dice sin razón Vos siempre cambiando Ya no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con mí Ya me oí en un vaso de agua Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya vio volacto vegetal Estuve a las manos, hice el curso de mitología, pero de mil los dioses se reían. Norfebre día las alberras, pando el ritmo, que aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya comí, ya dejé, ya firme, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice facil adversidades y me complique las. Y oigo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando, ya no cambias más Y yo estoy cada vez más igual, ya Fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la feta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar. Continuando con las canciones de los grupos de América del Sur, vamos a poner otra canción de otro grupo veterano, pero este sí ha tenido éxito, un grupo que se llama Enanitos Verdes, ustedes lo conocerán por la famosísima canción Lamento Boliviano, y si no han escuchado esa canción, simplemente no sé para qué tienen orejas, es una canción que ha pegado desde que salió hasta la fecha sigue vigente, y bueno, la canción no va a ser Lamento Boliviano, porque ya estamos hasta el gorro de esa canción, Es una canción que voy a dedicarle a mi loquera favorita, a la que le mando un abrazote y un besote nada más para que den envidia a todas las demás mujeres. Así es, y porque la quiero mucho además, esta canción se llama Luz de Día de los Enanitos Verdes, regresamos después de escucharla. Fuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, Paricias dan la brisa que aviva el fuego. We'll Sarah y bueno la canción que sigue es de un grupo que se llama la gusana ciega este grupo que surgiera ahí por eso de los noventas y que tuviera cierto éxito se desintegró y después regresó y también se mantuvo en las mismas así entre pegando y entre no pegando bueno la canción que les voy a poner se llama tornasol y como todas las canciones que he puesto han tenido dedicatoria esta también va a tener para todos aquellos Que se sientan enamorados, que sientan que están encontrando el amor Así como mi amigo Pepe, así como varios amigos y varias personas Que me imagino que están empezando otra vez a sentir ese esa, ese cariño por alguien Aunque se oiga medio raro Pero bueno, vamos a poner el de la gusana ciega Regresamos después de esto Bueno, la siguiente canción es de un grupo que se llama Dildo este Así como lo oyen, se llama Dildo O sea, ¿a qué, a qué hará referencia? Yo mi mente sana no sabe Espero que sus mentes perversas me, me ilustren de qué se trata ¿no? Bueno, no importa, este grupo es independiente Y a pesar de eso, ha tenido muy buena aceptación entre el público Ha tenido varios éxitos Y no solo eso, sino que además su propuesta es muy interesante Si escuchan sus canciones están bien hechas No, no se oyen tan... Tan monótonas como algunos otros grupos han llegado a ser Y bueno, les voy a dejar una canción de las principales que tienen, una con la que pegaron Se llama Dixie Y esta pues la verdad no sabría a quién dedicársela, así que se las dedico a todos mis radioescuchas Yo sé que son pocos, pero Pues más vale cal calidad que cantidad, ¿verdad? Yo sé que los que escuchan son los mejores que podrían escucharme Bueno, eso espero Así que regresamos después de escuchar esto Bueno, despedimos el programa, no sin antes recordarles que todos sus comentarios ya sean buenos, negativos o neutrales, son bienvenidos. Y también, si tienen alguna sugerencia, duda, aclaración, comentario, me quieren mandar alguna carta de amenaza, amor, o bien solamente una cadena, y hasta cadenas acepto. no hay bronca. Pueden enviármelas a fernanda@radio.tk. Y bueno, vamos a despedirnos con esta melodía que se llama Rock Barra, del señor Don Ross, un guitarrista canadiense de gran habilidad. Y si se quedan a escuchar la melodía, van a darse cuenta de lo que estoy hablando. Y bueno, yo me despido, soy Fernando Rodríguez, y deseándoles una linda tarde, noche, día, mañana, semana, fin de semana, o lo que sea que estén pasando. Hasta la próxima.